¡Ua! Con la fama que tengo me lo han dicho mis amigos, que yo soy un artista y tengo que hacerme sentir. Otro me ha criticado que no cambio de vestido, porque no entro a la moda para que me vean mi buen nacido Por eso es que les digo que mi origen campesino No permite que cambie mi manera de vestir En la orilla de arriba, en un ranchito de vijao Ahí junto con mis padres en esa humilde cabaña Allí me levanté comiendo yuca y pescado. Por eso es que mi estilo siempre yo lo he conservado Aunque los campesinos nacimos en la pobreza Pero allí sí se ve la honradez y la pureza Aunque nos vean andando con pantalón remendado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 eso yo me he visto como lo hace aquella gente Con mi ropa ordinaria y abarca de tres puntas También tengo el valor de esa gente tan valiente Que nada los humilla cuando van a trabajar Por eso lo que canto todo busca para allá Para mi campo hermoso donde yo siempre he vivido En cuanto a mi acordeón que fue criado en la ciudad Su música también